La cara B Reciclar, reutilizar y reducir La tipre R El futuro se escribe así Y si no se escribe así, no habrá futuro. La naturaleza está llena de basura, es la basuraleza. Y tenemos que liberarnos de ella, porque la losa de basura nos va a aplastar. La ONG SEO, Verlife, es una de nuestras favoritas. Lleva años luchando contra la suciedad. ...que echamos al mundo... ...con esa intención ha sido el proyecto Libera... ...su coordinador... ...en Sea Life está esta noche con nosotros... ...el es Miguel Muñoz... ...los saludamos, ¿eh? muy buenas Miguel, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estamos? Cada vez eh, estamos más concienciados, parece, ¿no? Más concienciados con... ...la necesidad de reciclar... Eh, ...de quitar plástico de... ...no solo de nuestras vidas, sino de nuestro mundo... Sí, por suerte parece ser que estamos en, consiguiendo ya despertar de este pues, de esta conciencia ecológica que sí que en otros temas, como cambio climático, lo teníamos como más eh, presente, pero en temas de basuras y en concreto de plásticos parece que estamos justo ahora un poco despegando. Es, eh, es extraordinario que cada vez se, se recicle más. El problema que veo yo es que, Aunque se recicle más, hay que seguir en ello, hay que seguir insistiendo en esa necesidad, eh, pero se fabrican cada vez eh, más eh, cosas de brigen, eh, de plásticos, eh, cada vez hay más que reciclar. eh La conciencia de concienciación no era para esto, ¿no? La concienciación es eh, para reciclar lo que ya existe, no que exista más y más. Totalmente, y lo que estás diciendo es muy pertinente, ya que muchas veces, sin darnos cuenta... Eh, desde instituciones ecologistas o los debates siempre los focalizamos en esa tercera R que es el reciclaje y ni el reciclaje o el mal reciclaje en este caso es la culpa de que haya tantos plásticos en la naturaleza ni el reciclaje es la solución definitiva a que, a estos plásticos o a esta basuraleza. Eh, tenemos, no tenemos que olvidar que desde Europa ya hace mucho tiempo eh, se insta a los estados que incentiven en sus en, en la conciencia de su ciudadanía eh, que para la gestión de residuos se aplique la regla de las tres R que llamamos, que son reducción, reutilización y reciclaje. Evidentemente lo más importante es la reducción, no hay mejor residuo o residuo menos contaminante o más fácil de gestionar que el que no se genera. Una vez que hayamos conseguido reducir y reutilizado todo lo posible, evidentemente esos residuos que hemos generado pues habrá que gestionarlos de la mejor forma posible y esta forma es el reciclaje. Pero como bien indica, sin olvidarnos de estas dos R's que tienen que ser anteriores al reciclaje. Una cosa muy importante que ya se ha señalado, pero que... Aunque la gente y el común de los mortales se pueda hacer algo por ayudar a este mundo, no es culpable de lo que ocurre. Lo que pasa es que bueno, tenemos que remangarnos y hacer cosas. ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que los responsables, los culpables, eh, igual que los causantes, somos eh, toda la sociedad, todos los agentes de la sociedad. ...evidentemente cada uno tendremos nuestra parte proporcional de responsabilidad... ...pues dependiendo evidentemente de nuestra capacidad o nuestro poder... ...dentro de, del mundo en el que vivimos. Eh, ¿Qué podemos hacer? Depende mucho de cómo lo enfoquemos... ...qué podemos hacer a título individual como ciudadano... Eh, ...o qué podemos hacer como, como sociedad. Eh, a, título, a título individual pues evidentemente lo que estamos indicando... ...es eh, introducir criterios ambientales en nuestro consumo... Eh, pues reduciendo el además, lo más posible la generación de residuos o no renovando esos teléfonos móviles cada poco tiempo cuando tiene una durabilidad mucho mayor. Eh También me gusta destacar que podemos hacer como ciudadano eh, en tanto y en cuanto... A la hora de ir a depositar nuestro voto, que ahora mismo estamos además en periodo electoral, pues fijarnos en aquellas eh, fuerzas políticas que parezca que reivindican el medio ambiente, que por desgracia no son muchos. ¿Y qué podemos hacer eh, como sociedad, tanto desde las administraciones, pues cumplir con la normativa y sobre todo... Me refiero a normativas europeas y sobre todo concienciar o lanzar mensajes a la ciudadanía para que puedan eh, pues, tener esa conciencia que necesitamos todos para mejorar el mundo ambiental. Y por supuesto no se nos olvide las empresas. Eso es eh, otro de los patas fuertes que son los que al final producen los productos y los ponen en el mercado, que, que incluyan criterios ambientales en esta producción y también que de alguna forma ayuden a sensibilizar a los consumidores de, de cuáles eh, son los, los productos menos perjudiciales para el medio ambiente aunque la basuraleza se encuentra mucho en los mares en los océanos, el Mediterráneo el vertedero principal de, de Europa es el Mediterráneo pero no solamente hay basuraleza en los mares, ¿no? hay basuraleza también en los bosques, hay muchos sitios Claro, de hecho la basuraleza que llega a los mares hay estudios que evidencian que el 80% proceden del interior lo cual es evidente porque el ser humano no vive eh, mayoritariamente en el mar Hay basuraleza en todos los sitios y, y los cauces por los que al final llegan al mar, que son los ríos, también eh, se encuentran pues plagados de basuraleza. Cabe destacar que cuando hablamos de basuraleza la sociedad normalmente piensa en plásticos porque es de lo que nos está hablando, pero hay basuraleza de todo tipo, desde colillas que encontramos uno de los residuos más frecuentes, toallitas que tiramos por el Vc baterías abandonadas, todos los residuos sólidos abandonados en la naturaleza tienen un efecto negativo y son basuraleza, no solo los plásticos y pensar que no vivimos eh, solos que lo que hacemos hoy eh, lo va a contagiar lo va a heredar otra persona a nuestro lado lo va a heredar eh, el hijo, el hermano eh, vamos a contribuir eh, por el bien de todos eh. vosotros eh, para contribuir al bien de todos avisa y creado un proyecto en Verlaid en SEO Verlaid un proyecto que el proyecto libera ¿en qué consiste? eso es, eh, hace como tres años más o menos vamos a cumplir ahora eh llevábamos ya tiempo dándole vueltas a esto pero nuestros socios cuando salen a, al campo a contar aves o a las actividades que hacen de recreo en, en el medio ambiente venían tiempo demandando que cuando miraban al, arriba lo que veían eran las aves que buscaban pero cuando miraban abajo encontraban algo que no debería estar ahí que es basura eh, quisimos poner un proyecto en marcha y buscamos un aliado en este caso es Ecoembes pusimos en marcha el proyecto Libera en alianza con Ecoembes con el objetivo de sensibilizar o intentar ayudar a, a erradicar este problema de la basuraleza. Allá cuando empezamos ni siquiera existía este término de basuraleza, lo, lo creamos nosotros. El término que se utilizaba era littering, ni siquiera el problema tenía nombre en castellano. Lo primero que eh, propusimos es, vamos a poner un nombre que de alguna forma se describa por sí solo para trasladar ese problema que encontramos en la naturaleza a la sociedad. Y vais a hacer eh, tres actos en las eh, principales ciudades eh, de España, en Madrid, el próximo 28 de octubre, en Zaragoza el 7 de noviembre, en Barcelona el 21 de noviembre. Eh, actos en los que eh, se informará, se divertirá, porque el humor lo utilizáis como una cosa fundamental para llegar a la gente. Y, y en esta casa, eh, Juan Niscano es una de las personas que va a colaborar con vosotros en acercar eh, el proyecto Libera a la gente. Eso es. El objetivo, como decíamos, del proyecto Libera es el erradicar las basuras de la naturaleza o, o, o concienciar sobre ello. No hay ninguna forma posible que se nos ocurra eficiente para este sentido que no sea la sensibilización. Al final lo importante es sensibilizar que todos como sociedad nos sensibilicemos, tanto ciudadanos, empresas, políticos... Y en este sentido hemos creído convenientes pues, utilizar el vehículo del humor eh, junto a la ciencia, porque además de Juan Luis Cano estará José Luis Crespo, que es un youtuber científico, y estará también Pilar Zorzo, que es la presidenta de la Asociación de Basuras Marinas, AEBAM, para hacer una charla discernida en la que están todos invitados, en el va a ser en el caixa Forum, en este caso el primero va a ser en Madrid, el 28 de octubre, eh, donde se debatirá de cuál es el problema, cuál es la afectación de la base de la naturaleza y sobre todo cuáles son las soluciones que, que podemos o que tenemos todos al alcance de nuestra mano. En la ONG Overlife, en, en donde estás eh, tú coordinando el proyecto Libera, hemos eh, comentado en algunas ocasiones en eh, vuestros proyectos, eh, en vuestras iniciativas, tiene muchas eh, iniciativas hay eh, que ver con las aves, con los pájaros, pero es que en el fondo las aves y los pájaros están en la naturaleza, que eso es eh, lo que hay que cuidar en su casa y en su entorno, que es en la casa del en entorno de todos. Claro, las aves eh, dentro de ese Overlife eh, nos sirve para, pues, para comunicar, para utilizarla como vehículo comunicativo. Además, todo el mundo eh, tiene en su cercanía aves. Eh, las aves tienen una presencia un, un estética preciosa que, con la que es muy fácil llegar a la gente. Eh, hacen cosas maravillosas como la migración pero al final las aves lo que nos están sirviendo es muchas veces como bioindicador de cuál es la calidad del aire cuál es la calidad de nuestro, nuestros entornos naturales y como bien indicas hay que verlo como un todo y lo que tenemos que pretender es eh, minimizar nuestro impacto pues para poder vivir mejor en consonancia con la naturaleza y al final para respetarnos a nosotros mismos y a generaciones futuras Miguel Muñoz, eh, eh, coordinador en Delibera en Sea Over eh, muchas gracias por estar con nosotros Gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz, que es muy importante. lo dicho, para concienciar el Grupo Planeta, presentará este acto en donde se hablará de los proyectos para liberar al mundo de basura. El primero de ellos será el próximo 21 de octubre en Madrid a las 19 horas. En estos actos estará presente Sara Güemes de Ecoembes. Aquí les saludamos. Sara, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas, muy bien. Que necesario concienciar a la gente en la necesidad de reciclar y reutilizar. Y sobre todo, eh, sensibilizarnos también con el consumo responsable. Primero consumo responsable, luego reutilicemos lo que tenemos y en la cadena última del residuo hay que reciclarlo, obviamente, sea en el contenedor que sea o en el punto limpio que vaya ese residuo, ¿no? Porque lo importante es salvar al planeta, que es nuestra casa, que nuestra casa está limpia. Eh, queremos que nuestra casa esté limpia, pero también nuestra planeta que lo esté, ¿no? Hombre, eh, si tú estás en tu casa, en tu salón, y hay alguien que tira una lata, es muy probable que tú le digas, oye, Titi, que estás en mi casa, no se te ocurra tirar una lata aquí, tirarla en el contenedor, ¿no? Pues lo mismo pasa en la naturaleza. Creo que haya poca gente que a día de hoy no esté con alguien que tiene una lata o un papel al o lo que sea, y que no le, le llame la atención, ¿no?, para poder efectivamente eh, tener o mantener... Nuestra naturaleza eh, libre de basuraleza. Desgraciadamente, eso, muy a nuestro pesar, eh, todavía queda mucho por trabajar, todavía queda mucho por concienciar, porque desgraciadamente, como decía, hay muchos residuos que están todavía abandonados y que se siguen abandonando, ¿no? ¿Tú crees eh, que tenemos suficiente conciencia sobre el tema? Eh, parece que cada vez hay más, eh, pero no es suficiente todavía, ¿no? Hombre, desde luego, y a los, a las pruebas me remito, desde el proyecto Libera estamos trabajando en recogidas anuales en todos los entornos, en ríos, en, en zonas terrestres, en pla mares y playas, en todos los entornos y al final nos damos cuenta de que efectivamente hay todo tipo de residuos. Imagínate un, en, en un barco en el Mediterráneo este verano, en 100 días de campaña, se han recogido más de 120 veinte Eh, ...redes de pesca fantasma. Y por último Sara... ...es que fundamentalmente... ...la ciencia y los científicos... ...dicen que es necesario hacer eso... ...porque si no... ...nos cargamos el planeta... ...es que es tan sencillo como eso. Sin lugar a dudas... ...los datos que nos aporta... ...la ciencia que estamos trabajando... ...tanto desde el proyecto LIBERA... ...como desde las alianzas... ...y las colaboraciones que hacemos... ...con otros estudiosos... ...y científicos del tema y técnicos obviamente nos nos datan y nos, y, nos, y nos cuentan que, según los resultados que están obteniendo, es necesario, sin lugar a dudas, una, una, una rápida acción en cuanto a conciencia, en cuanto a gestión del residuo, en cuanto a consumo responsable desde todos los aspectos de la, de, de la, de la sociedad, ¿no?, Y necesitamos sí o sí ponerle un punto y aparte a esta forma de consumir, a esta forma de, de trabajar y sin lugar a dudas, obviamente, a lo que hacemos cada uno de nosotros en nuestro día a día. Sara, mil gracias por estar con nosotros. Un abrazo. A vosotros, mil gracias a vosotros.